Diez minutos faltan para las 7 de la mañana, lo decíamos en los titulares del informativo, la mesa del pan está denunciando una grave situación que está viviendo toda la rama del pan, eh, porque las patronales de las panaderías artesanales, fundamentalmente, han desplegado una política del miedo en todo el sector, ¿no? Eh, y los trabajadores eh, que venían eh, combatiendo esta situación, bueno, eh, se han visto en la obligación, digamos, de continuar con este enfrentamiento a, esta, a este clima que han generado, reitero, las panaderías artesanales. Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría titular de la Mesa Coordinadora del PAN. Luis, buen día, bienvenido. Buen día, José Luis, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, Luis, contanos acerca de esta situación, que no es nueva, pero en los en las últimas semanas se han visto eh, con bastantes problemas al respecto, ¿no? Sí, como bien decías tú, José Luis, no es una situación nueva, es un sector bastante complicado que hostigue que persigue veníamos trabajando en eso como bien lo decías tú este no es la primera vez que hablamos al respecto acá y el tema es que en la última semana este arremetieron nuevamente y ya no son este, situaciones esporádicas de cuatro panaderías eh, las cuatro fueron por por el despido de las compañeras cuando se enteraron y, y, y presentaron las credenciales que se había creado una organización de base perteneciente a la mesa también al pañafine por lo cual esto ya este pasa de castño oscuro verdad y no va a estar con las acciones que veníamos tomando por eso eh, eh, el comunicado y las medidas este que se tienen para tomar para adelante En este caso, no solo con la panaderías artesanales, sino con todas las ramas que integran la mesa, verdad este que son las panificadoras industriales, la confitería, los puntos de venta y la panadería, todo a nivel nacional. Uh -huh. Bueno, eh, parece una decisión tomada lo que me decís, Luis. Así que, que ¿cuáles cuál son las medidas que van a, a tomar? Ustedes habían ido por el camino eh, de la denuncia este en la justicia sí. sí a ver obviamente que vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta el momento denuncia en la inspección general el eh, recurso de restitución este, para las compañeras por entender qué que se despiden solo por el hecho de, de haber este haberse afiliado construyendo eh, la ley que es clara este, de libertad sindical este pero además eh, vamos vamos a incrementar las acciones y medidas las acciones son que también se le pidió este que que nos reciba la comisión este laboral del parlamento en el senado también a la comisión de derechos humanos por entender que, que, que, que se violan y no se respetan los derechos fundamentales de los compañeros y compañeras porque a veces cuando se afilian después este la arremetida también es feroz y no tiene ninguna garantía de, de, de, de bienestar y, y como decíamos de interés de garantizar sus derechos verdad dentro de, de, del ámbito laboral eh, pero además lo vamos a complementar tomando medidas este de movilización a partir de hoy este se van a empezar a hacer este de dos a cuatro horas por sectores y por turno asambleas en principio informativa, transmitiéndole la situación a todos los compañeros y compañeras lo que está pasando, sensibilizándonos con con esta situación y dándoles todo el apoyo y bueno, y de ser necesario si no se revierte esto, este empezaremos a tomar este medidas más fuertes, ¿verdad? Bueno, ¿qué, ¿qué pasa porque el comunicado también habla de el acoso laboral y sexual? ¿Qué pasó con ese tema porque las panaderías artes artesanales ustedes tenían esa problemática también eh, y es, y la mencionan también en este último comunicado no Sí eso sí por la por, por, por, por las vías este correspondientes ante la impresión general de trabajo y, y posteriormente a eso cuando se entiende este que sede a, a los abusos o acoso laboral este se pasan los antecedentes de la justicia como ha pasado en otros casos no y se le sigue dando trámite. El mayor problema que tenemos hoy, eso después, obviamente, que a veces se configura en acoso este sexual y abuso sexual, pero en principio, en todas, lo que sucede es este la persecución para no este formar la organización sindical. Después se descubren otras cosas como esto, Ajá. que es gravísimo, no grave. Pero a, a priori, lo primero que se tiene... Es así el escollo de que arremeten y no permiten que se organicicen verdad nosotros entendemos que a esta altura no se puede permitir más y cada día este son más entonces por eso es que incrementamos las acciones y las medidas qué grado de sindicalización tiene te lo pregunto porque un oyente lo, lo consulta a través de las de las redes de la, de la radio de la transmisión de streaming y pregunta justamente eso qué, qué, qué el canón sector... de afiliados tiene Bueno, eh, eh, el, el sector, recordemos un poquito que era un sindicato independiente, uh -huh. que no lo tenía en la mesa de pan. Hace un año y poquito que, que lo absorbimos nosotros, y a partir de ahí se empieza a sindicalizar, porque era un, un nivel muy bajo. Claro, usted estaba más Obviamente centrado en lo producto... industrial y, me, y, y, y tomaron después lo que, eran las, lo que se llaman panaderías artesanales exactamente en, en sus inicios la mesa la, la, la mesa coordinadora era mesa coordinadora de panificadoras industriales que tenía seis sindicatos de las panificadoras industriales hoy en día tenemos más de 25 sindicatos que componen este las cuatro ramas que, que tiene la mesa pero particularmente particularmente en las panadería este era baja la afiliación no eh, obviamente producto de esta situación y que este no no había ...mucha organización detrás... ...porque ya eran bastante veteranos... Este, ...los compañeros se habían jubilado... ...y bueno, al, al, al tomarla nosotros... Eh, ...nos empezamos a ver... este con, en ...encontrar con esta situación... no ...con esta dura situación... este ...la cual hace muy difícil la filación, no ...nosotros decíamos... ...hay 1.500 panaderías a nivel nacional... ...con un potencial entre 8.000 y 9.000 trabajadores... ...ahora con este grado de ferocidad en donde un tema no menor más del 90% son mujeres en un contexto de mucha vulnerabilidad, este madres solteras, jefas este de hogar, por lo cual este tienen que mantener y sostener a la familia, aguantan y soportan lo que no tienen que soportar. Cuando llegan a nosotros es porque ya es extremadamente complicada la situación de la de particularmente la compañera eso hace más difícil por eso nosotros estamos visibilizando esto estamos reclamando estamos luchando para que libremente se puedan afiliar este hace también de que no se puedan organizar este en mayor cantidad verdad eh, Luis eh, vos decías que eran cuatro panaderías en este caso que, que tuvieron problemas se repite sí. alguna se repite alguna de las anteriores no no Eh, vamos a decir dos nombres que son las que ya están consolidadas, las otras dos están ahí en stand-by, porque ah, las compañeras al enterarse que ya se rumoreaba que si se afiliaban y se realizaban este gran despedida, todavía estamos buscando la vuelta para que no tengan la misma suerte de estas, de estas otras dos compañeras, ¿verdad? Sí. En este caso es una, la panaría Alvis y, y la panadería Berta. Bien, son de Montevideo. Obviamente que... que la, sí, perdón, José Luis. ¿Son de Montevideo? La, en, este, en este... En esta... Caso puntual, sí, la dos de Montevideo. Una allí por Avenida Italia y... Francisco Simón y la otra en Posito. Ajá. Bien, Luis. No sé si querías decir algo más. No. Este, que nosotros... Eh, Lo que hacemos visibilizando esto es transmitirle a, a, al sector este patronal que obviamente, como decimos siempre, este a, a, a hay gente buena, hay gente que que apuesta a, a que todo funcione bien y que no le importa que se, que se organicen, pero bueno, a este sector duro y que arremete contra los derechos de los trabajadores trabajadoras, le decimos que nosotros no vamos a clobicar y vamos a alzar nuestra voz para transmitirle primero que estamos firme y de pie y que le vamos a dar pelea, porque acá no se está haciendo nada que no se pueda hacer. Porque están atentando contra la libertad de los compañeros y compañeras afiliarse. Como tienen la libertad aquellos que no quieren y nosotros los respetamos. Y después un mensaje para los compañeros y compañeras también, que no claudique, que no estás sola y que este todas las acciones que hace la mesa tanto de medida como también por suerte en la justicia nos han dado la razón, entonces al final del día le decimos a estas patronales que arremeten y que no quieren tener organización que al final del día la van a tener igual por una vía por otra, ese es el mensaje claro Perfecto Luis, eh, los paros que me decías, ¿ya comienzan hoy? Sí, los paros a partir de hoy de 4 oportuno por turno, eh, en todas las ramas Perfecto. Luis Echeverría, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted como siempre las ordenen. Salud. Vale.